Nosotros sus hermanos, además no olvidaremos, ese amigo fiel, modesto fiel, despidiéndonos de ti, esperamos que al fin, tú no estarás. van claquí A nosotros sus hermanos Además dolvindaremos no ese amigo que obedecemos Te despedimos de ti Esperamos